Mira, en realidad ese es un repudio que hago de, de, de, en carácter personal. Entiendo que, que habiendo una ordenanza que prohíbe este tipo de concursos, va a haber un apoyo、eh, respecto de quienes hoy c o n s t i t u y e n el cuerpo、eh, colegiado. Pero、eh, sí, se trata de un, de un concurso que nosotros decimos encubierto. Yo en lo personal digo encubierto porque está convocando a, a, a jóvenes a presentarse para constituirse la embajadora del b a l n e a r El Con. Acá hay varias cuestiones para analizar. La、uh -huh. primera tiene que ver con que nosotros no hemos dado el a b a n c e en apoyo desde el lugar institucional, desde el gobierno de la municipalidad de Vierna, porque claramente repudiamos cualquier tipo de actividad que cosifique n o e s t e r e o t i p e a las mujeres. ¿sí? Esta es una convocatoria de género porque convoca a jóvenes, ¿sí? mujeres, no determina edades, no especifica situaciones físicas, pero claramente pone en valor una cuestión que me parece que si lo vamos a tomar en consideración debe ser acordado con é l el... El n e gobierno municipal.、Claro. Por ejemplo, la presentación de proyectos que, este, para mejorar la condición del b a ñ i s o En el 2016 se s a n c i o n ó esta ordenanza. Hay cuestiones que tienen que ver con、eh, trabajar en la deconstrucción de un concepto cultural vinculado con lo que estos concursos promueven. Por lo tanto, me parece que es una responsabilidad desde mi rol. Desde mi lugar, el que hoy ocupo, y sobre todo porque tiene que ver con una apreciación personal, poder salir a, a plantear qué es lo que yo este, pienso respecto de esto.、Uh -huh. En el nombre de embajadora, están encubriendo m, el clásico concurso de belleza.、Uh -huh. eh, es decir, esta empresa que está haciendo la convocatoria nunca se comunicó con nadie de la municipalidad para,、eh, de alguna manera,、eh, llevar adelante esta iniciativa. Hubo ayer me, ayer me comentaba el secretario de Cultura que hubo una conversación en tono informal con él, en tono、Ajá. informal. No hubo una presentación, no hubo un acercamiento. Independientemente de que lo hubiese habido,、eh, quiero que quede claro que nosotros no avalamos este tipo de a c c i o n e s Distinto sería que haya una convocatoria a jóvenes、eh, de la comunidad para poder presentar proyectos que viabilicen algunas cuestiones vinculantes con la juventud. Esto es otra cosa.、Uh -huh. ¿sí? Esto es una empresa privada que convoca a mujeres,、eh, lo cual determina claramente una actitud discriminatoria, ¿no?、Eh, en relación a poder representar a la comunidad en nombre del bañario El Cóndor,、eh, y nosotros entendemos que es esto lo que acabo de decir, un concurso de belleza en cubierto.、Uh -huh. Pero al Consejo Deliberante, en definitiva, o. Formalmente a, a algún sector del ejecutivo no se hizo ninguna presentación. Puede... Quizá esto es un sí, sí. No,、eh, le, le consultaba si、sí, en, en función de esto que, que usted mencionaba. Hay una ordenanza existente al respecto. ¿Le puede caber algún tipo de multa、eh, a, a la empresa en caso de realizarse finalmente este, este evento? Y nosotros vamos a analizar cuál es la,、eh, digamos, Hay que ver en qué contexto nosotros multamos o prohibimos o dejamos sin efecto algún tipo de acción. En este caso, la ordenanza no contempla para nada、uh -huh. el tipo de concurso de belleza. Dice sí o cualquier otro que involucre o este, estereotipe o de, de contexto. En ese, en ese sentido, nosotros sí deberíamos actuar en relación al desarrollo de este concurso. Sobre todo, te vuelvo a repetir, porque está mencionando a, a, a, un, a una parte de nuestra comunidad, a un sector de nuestra comunidad que representa el b a ñ l r d el cóndor, y la realidad es que eso no está permitido por, por la normativa. Sí, ¿sí? y adem además avanza sobre la posibilidad de realizar mejoras en el b a ñ l r d el cóndor, que en este caso no contarían, en todo caso, de poder realizarse con el aval de la, de la municipalidad. Es que en realidad, nosotros, este, si te vuelvo a repetir, si hubiese、sí. un grupo de jóvenes que tienen la intención de generar mejoras, los vamos a recibir con todo gusto. Porque alentamos a que la juventud se comprometa con aquellas cuestiones vinculadas con la comunidad, ¿no? De esta manera. Esta es una convocatoria de un sector de adultos, adultas, que provocan que el acercamiento tenga más que ver con exponer a las chicas que estén de acuerdo con poder este, hacerlo, que también esta es otra cuestión. Nosotros no estamos impidiéndole. Sí、sentimos í s que tenemos una responsabilidad, que es que ayer le di a las chicas que tal vez e s t a m b es la mejor manera de ser consideradas o contempladas.、Uh -huh. ¿Van a hacer algún tipo de、eh, expresión en conjunta con los concejales? ¿Lo ¿No、ha conversado ya con el resto de, de las bancadas? No he tenido aún、eh, tiempo de hacerlo porque, bueno, esto me sorprendió ayer por la tarde noche y、uh -huh. seguramente sí vamos a, a hacerlo en conjunto porque entiendo que muchos de nosotros y nosotras. Estamos en la misma sintonía.、Uh -huh. Independientemente de que, vuelvo a decir, existe una, una ordenanza del año 2016 que fue aprobada por mayoría en la que se repudia este tipo de. o, o no se habilita a la realización de este tipo de concursos. Sería muy importante además la, la expresión institucional, ¿no? En este, en este sentido. Claro,、uh -huh. exactamente. Sí, sí, sí, sí. Sí, y, y además, si ustedes van siguiendo las acciones de nuestros concejales y concejalas. Creo,、eh, entenderán que, que van a coincidir con mi expresión.、Uh -huh. Seguramente.、Eh. Que además también es el, el señor intendente quien, quien coincide.、Uh -huh. en, la, en la convocatoria, que, que la, la tenemos aquí, la hemos, la hemos buscado,、eh, figura un número de teléfono. ¿Se han comunicado o van a comunicarse? Esperamos que ellos se hagan con nosotros t a m b i é Si no, sí. sí, no, sí. No. Creemos que debe ser así, ¿verdad?、Eh, es lo que corresponde.、Seguro. Creo que debería haber, haber habido un acercamiento. Para poder comunicarse este, o expresar el deseo de hacer este, este, este llamado, este concurso. Es no lo han hecho.、Uh -huh. eh, bueno, me parece que sería interesante que ellos se pudieran acercar también.、Uh -huh. Le consulto porque ha sido tema de debate en redes sociales, sabemos que es otro municipio y otra provincia incluso,、eh, uh -huh. pero en Patagones, la particularidad que hubo en cuanto a la elección de una representante, en este caso de la fiesta de la soberanía patagónica, Ha sido una consulta vía Facebook a la comunidad respecto de si estaban o no de acuerdo con que se elija a una, a una representante. Por lo que usted ha dicho y ha mencionado, entiendo que no está de acuerdo, pero bueno, ¿qué, qué le parece esta decisión que ha tomado el, el municipio de Patagones de, de hacer una consulta pública, no tan pública en realidad por redes sociales? No he tenido oportunidad de conversar con ningún funcionario de, del gobierno municipal de Patagones. Creo que en Patagones aún no existe ningún acuerdo normativo para que esto no, no prevalezca. s í Entiendo que aún siguen este, existiendo este tipo de eventos vinculantes con lo que antiguamente se denominaba la reina. ¿sí? Uh -huh. eh, y a lo mejor la convocatoria tiene que ver con dar continuidad a un proceso que ya está arraigado y que, como, como tal, naturalizado. Yo voy a dar mi expresión personal. Creo que. En lugar de hacer una consulta pública, hubiese sido interesante trabajarlo desde otro punto de vista.、Uh -huh. Esta es una expresión mía personal, ¿sí? Marisel Chevole, ni siquiera desde el rol de presidenta del Consejo Libre. ¿sí? Me parece que hacer una consulta pública deberíamos de pensar en hacerla respecto de qué significa este tipo de eventos,、uh -huh. más allá de si estamos de acuerdo o no. ¿sí? Yo entiendo que también esta situación va a generar otra polémica, porque nosotros, desde el lugar que nos, ocu nos toca ocupar hoy, estamos. Saliendo a resistir este tipo de situaciones. Seguramente va a haber mucha gente que esté en desacuerdo porque cree que esto no daña a nadie. Pues nosotros, y sobre todo yo, desde el lugar de haber trabajado tantos años en educación sexual integral, puedo dar razones sobradas de que sí generan daño, a la corta o a la larga, además de c l a s i f i c a r a las mujeres. Con、uh -huh. respecto a la determinación que t o m ó Patagones, insisto, me parece que es una cuestión vinculante con una tradición que aún políticamente no ha、no、andado con la, con la ruptura de la misma. Le han cambiado el nombre y ponen en consideración el, el, el la decisión de la comunidad. Tampoco sé si es la expresión de toda la comunidad, ¿verdad?、Uh -huh. Pero bueno, me parece que son decisiones que se toman. En función de determinadas políticas de, o ejecutar políticas de gobierno.、Uh -huh. eh, Seboli, la última, porque sabemos que está con varios compromisos,、eh, incluso con, con otros medios,、eh, pero le, le tengo que consultar porque lo, lo, lo charlamos acá en, en la radio, al aire,、eh, y, y, y nos llamó la atención.、Eh, tiene que ver con bueno, la paridad de género en los escenarios y que no lo notamos en la fiesta del m a r i d e l a Campante. Y aparentemente、eh, tampoco va, va a existir en lo que va a ser la fiesta del río. ¿Le hizo ruido a usted? ¿Lo consultó? ¿Lo trabajó? Sí, nosotros lo consultamos. En realidad tiene que ver con la disponibilidad、eh, de los artistas y con la posibilidad de traer números que sean convocantes para generar un, un, un, un mecanismo de, de comunicación con la comunidad.、Eh, no es una cuestión que, esté, este, que no se haya tenido en cuenta. ¿sí? Eh, lo que sucede muchas veces es que. Se busca que los, los eventos de esta naturaleza sean convocantes porque la realidad es que nosotros lo que queremos es devolver un poco la identidad a las fiestas que, que, nos, que, nos, que nos han identificado como comunidad. También ha habido en el escenario artistas locales, que eso es una de las cuestiones que se generó desde la impronta. Y seguramente en adelante se irá afinando estas cuestiones que en un mes y monedas de, de ejercicio de, de, de, de gobierno todavía este, están para trabajar. Pero la Secretaría de Cultura de, de la, del Gobierno Municipal、eh, tiene una impronta muy semejante a esta que, que yo llevo adelante desde lo personal y desde mi rol.、Eh, casi te diría、eh, más que semejante, idéntica, con lo cual estas cuestiones sí están tenidas en cuenta, por supuesto.、Bueno. ¿Sí?